Septiembre de 1970, Tibisa, Tarragona Por aquellas fechas la zona se había convertido en un enclave de apariciones de no identificados Nunca quedó suficientemente aclarado lo que pasó por aquel entonces en la comarca catalana Posiblemente las investigaciones nunca fueron todo lo precisas que debieran Pero este suceso es una excepción Uno de los pastores de la zona observó cómo sobre la vertical de su cobertizo Una luz discoidal estalló en mil pedazos que quedaron esparcidos por toda la zona inquieto ante el hecho reunió en una bolsa muchas de esas extrañas piedras y las entregó a los expertos de la investigación del caso se hizo cargo un conocido investigador de la época Cayo Quiñones de León químico de profesión enseguida mostró interés por conocer la composición de aquellas piedras. Se recogieron decenas de ellas. En apariencia podría pensarse que mostraban un parecido significativo con los meteoritos, pero algunas características le llamaron particularmente la atención. Los primeros análisis no pudieron confirmar su origen posteriormente hizo llegar algunas muestras a la NASA pero en la agencia espacial dieron la callada por respuesta ni siquiera se dignaron a devolverlas otras piezas fueron entregadas al astronauta Edgar Mitchell que por entonces estaba embarcado en fascinantes estudios sobre fenómenos extraños pero una vez más al otro lado del Atlántico nadie hizo caso finalmente la solución estuvo mucho más cerca en aquellas fechas un investigador catalán llamado José Antonio Lamica había creado un grupo de investigación de vanguardia. Disponía de excelentes equipos técnicos y acceso a laboratorios. Con seguridad, pese a que nunca fue un hombre famoso, es uno de los grandes investigadores de lo insólito en la historia reciente de España. Además, un año antes del suceso que nos ocupa ya había sido el responsable de identificar un meteorito que había caído en Turó de la Peira, en la provincia de Barcelona. Sin lugar a dudas era el hombre adecuado para analizar los misteriosos fragmentos de Tibisa y conocer cuál era su verdadero origen durante meses en la MIC y su grupo llamado Hipergea analizaron las muestras desde la perspectiva mineralógica y química Las piedras tenían aspecto de geode y su dureza era realmente escasa. Fue medida en 3,9 puntos en la escala de Mohs, que es de 10 puntos. Al fragmentar se quedó al descubierto una peculiar composición interna. En el centro había una capa de cuarzo cristalizado. El elemento predominante en la pieza era el cobalto. Al aplicar ácido sobre las piedras se detectaron una serie de reacciones que en nada eran previsibles. Aquellas primeras conclusiones se invitaron a profundizar en los exámenes que continuaron dando sorpresas a los expertos. En el informe final, redactado por el investigador catalán y dado a conocer en 1979, puede leerse la siguiente aseveración. A todas luces se demuestra que no existe el menor indicio de que se trate de un meteorito metálico ni pétreo. Existe una ausencia total de cualquiera de los elementos que componen los meteoritos, sea cual sea su clase. ...la fascinante primera conclusión dio que pensar... ...dio que pensar sobre cuál era la naturaleza del disco luminoso... ...que había estallado en pleno vuelo sobre Tibisa unos años antes... ...pero no acabaron ahí las deducciones del grupo Hipergea... ...fueron mucho, mucho más lejos... ...en su escrito la MIG expone qué tipo de materiales y elementos forman las piedras... ...tras estudiar la distribución de las muestras examinadas... ...no se encontró nada igual... El expediente en sus últimas líneas dice lo siguiente No se conoce la naturaleza con posición idéntica La pieza entra de lleno en el campo de las fusiones de elementos metálicos artificiales Todo apunta a que se trata de una aleación no natural Si el estudio de los expertos estaba en lo cierto ¿Cuál fue pues la naturaleza del no identificado que sobrevoló Tivisa en 1970? Hasta el día de hoy no existe una respuesta O sí, sabemos que por lo menos no fue un meteorito